Lo comentábamos en octubre en el marco de los encuentros organizados por el Foro Mundial de la Educación en Palestina. La aparente calma en Cisjordania no era tal. La ocupación ha dado, no ha dado tregua eh, en el último año, especialmente en el periodo de conversaciones con la autoridad palestina. Las agresiones, las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos, continúan eh, en esta misma semana hemos sabido que el primer ministro de la autoridad nacional palestina ha disuelto el gabinete eh, este movimiento se entendió como forma de llenar el terreno para unas próximas elecciones de septiembre en septiembre bueno de todo esto y de más cosas vamos a hablar ahora en directo con Samia Sanan. ella es eh, bueno eh, participa en teacher creativity center en ramallah y la tenemos al otro lado del teléfono Bueno, buenas tardes, Samia. Hola, buenas tardes. Bien, eh, comentábamos sobre la situación eh, en Palestina. Tuvimos la oportunidad de conversar allá por octubre en torno al Foro Social de la Educación que se organizó en, pa en Palestina. Hablábamos eh, en ese momento de, desde el exterior teníamos nosotros la idea de una aparente calma que no era tal y, y, y es y, y todo eso pues, bueno se ha visualizado también en los últimos meses ¿no? cuál es la situación en estos momentos a pie de calle allí eh, en palestina eh, bueno yo puedo decir de que la situación no solamente no ha cambiado para mejor sino que ha cambiado para peor porque eh, la tensión atención aumenta se siente siente todo el tiempo la atención y muchas razones, porque se supone de que eh, hay una autoridad palestina que de, debería hacerse responsable de hacerse cargo de, de, de, de, de la parte que, que también se supone que les entregaron, según los acuerdos de Oslo, y, y, pero no funciona, porque eh, los australis en cualquier momento que quieran pueden entrar a cualquier lugar de las zonas que, que se supone que están bajo la autoridad de, de los palestinos de la autoridad palestina y al mismo tiempo pueden eh, eh, detener eh, a, a, a quien quieran asesinar en cualquier lugar eh, eso como como cuerpos oficiales de, de la ocupación del ejército, la policía aparte de los colonos que en el último tiempo se han se han eh, eh, bueno, no sé cómo, cómo decirlo pero Eh, eh, han, han eh, salido más a, sí. a la calle antes estaban más metidos en sus colonias uh -huh. ahora salen más, se meten más con la gente durante la, la cosecha de la aceituna eh, de los olivos eh, eh, quemaron varios olivos a veces se metían con la protección del ejército y de la policía israelí y, y, y recogían la aceituna de la, de la gente eh, hace eh, cuatro o cinco días precisamente han matado a un chico que nosotros conocemos, colonos, que, que eh, extremistas, que ahora salen de sus colonias, andan por las calles, y a cualquiera que lo oyen hablando maravilloso, lo matan. Han pasado varios incidentes, esto es nuevo, porque por lo general ellos eh, se movían de sus colonias a las ciudades que, que son Palestina de 1948, que llaman Israel, pero ahora no, ahora en cualquier momento los puedes ver en cualquier lugar, por ejemplo en Jerusalén Oeste, y atacando a la gente muy muy tranquilos con la protección de la policía y del ejército a estos eh, dos chicos palestinos que atacaron en, en jerusalén oeste uno lo mataron el otro estaba herido y, y cuando la policía coge a dos de los atacantes dice es que estábamos borrachos de la situación está cada vez más tensa uh, hay hay eh... Eh, desempleo, hay pobreza, esto por parte... Es que el problema ahora es de que los palestinos tienen que lidiar No solamente con una ocupación uh -huh. eh, extranjera, israelí Sino que también tienen que lidiar con los problemas de la autoridad palestina uh -huh. Entonces se siente más eh, como más pobreza, más tensión La gente está cansada, eh, muchos jóvenes eh, sin empleo Eh, y hay, hay algunas cosas que, que nos levantan la moral como por ejemplo el triunfo de, de, de la revolución en egipto uh -huh. porque sobre todo porque egipto afecta mucho a los países árabes y claro a palestina uh -huh. la relación con palestina siempre ha sido histórica y, y no solamente eso sino que como te decía de que egipto eh, tiene un, un efecto muy importante sobre todos los países árabes pero la situación va cada vez de, de mal en peor Porque en negociaciones de paz que no llevan a ningún lugar, esta gente no quiere paz. Ellos nada más quieren mantener el estatus que, que, que han mantenido todos estos años y, y seguir eh, eh, confiscando tierra, eh, eh, agra, eh, construyendo colonias nuevas o, o ampliando las que ya tienen. Y, y entonces es, es para nosotros es una pérdida de tiempo. Y para ellos es ganar tiempo, es seguir con el mismo el, el mismo estado de, de, de, de cosas que han tenido durante todos los años desde que ocuparon Palestina en 1948. Uh -huh. Ahí comentábamos el, al principio de la entrevista, eh, también, bueno, que esta misma semana hemos sabido que el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina ha disuelto lo, su gabinete. Este movimiento se ha entendido como una forma de allanar, en cierto modo, el terreno para unas próximas elecciones en septiembre. ¿Cómo se percibe todo esto a pie de calle? Eh, ahí ten, también tenemos que tener en cuenta, por una parte, que, bueno, eh, jamás... ...habla de proceso ilegítimo... Eh, ...y adelanta que no participará en estas elecciones... Eh, ...quisiéramos saber también cuál es la opinión... ...del resto de partidos políticos. Bueno, el, en general... Eh, ...no solamente los demás partidos políticos... ...sino también la gente... Eh, ...normal en la calle... Uh -huh. ...exigen de que se acabe... El, ...el problema que hay entre Hamas y Sátez... ...antes de que se haga cualquier elección... ...porque si se van a hacer elecciones ahora... ...en esta situación, eso significa... Eh, ...aumentar más el estado de separación que hay entre Gaza y Cisjordania... Uh -huh. eh, ...hay dos gobiernos, uno en Gaza y uno en Cisjordania... ...y jamás dicen que ellos no van a participar... ...y la, la gente, eh, tenemos una demostración en los próximos días eh, para el 17... ...para exigir eh, de que de la autoridad palestina de, y de Hamas uh -huh. de que... Eh, ...acaben con ese estado de, de separación que hay entre Garda y Cisordania... ...y firmen el acuerdo. Tatej, por un lado, firmaron el acuerdo. Jamás eh, no lo han firmado hasta ahora, el acuerdo que se hizo en el Cairo... ...y, y están con estas que de decir, de que eh, no, no tiene ninguna ninguna legalidad... ...pero eh, la verdad yo no, no, no entiendo por qué la autoridad palestina... Uh -huh. Si ellos si, si quieren decir de que la autoridad palestina no tiene una, ninguna legalidad Porque se ha acabado el tiempo de, de Deberían haberse hecho elecciones desde hace más de dos años Lo mismo se aplica jamás Porque ellos ya también los cuatro años que tenían se han acabado uh -huh. Y el problema no es eso El problema no es la legalidad o no legalidad El problema es de que si ahora ahora mismo tenemos elecciones Eso quiere decir de que se van a hacer elecciones únicamente en Cisjordania Entonces en el, el, el estado de, de, de dos gobiernos y de separación entre sisordán y gaza se va a, hacia armaán y uh -huh. eso no es no es algo que nos convenga a nosotros como palestinos es algo que le conviene mucho a israel porque también esa separación fue, pro, fue provocada por, por por un plan americano israelí entonces la gente exige de que se acabe extra ese estado antes a pesar de que de que había eh, desde antes voces diciendo de que ya es tiempo de que se hagan nuevas elecciones pero no ahora y no en este tiempo y en el estado en que estamos primero hay que acabar con, con el estado de el, el, el conflicto que hay entre Fátima y Samar uh -huh. eh, Ahí Samia, y cambiando un poco de, de tema eh, en relación a los últimos acontecimientos en Túnez y especialmente en Egipto eh, uh -huh. la inicial preocupación ...de Israel, eh, por mantener los acuerdos del 79, que luego, bueno, se ha visto que en cierto modo lo, lo han conseguido, ¿no?, con una, ese acuerdo con, con los militares, eh, bueno, ya se verá, y, y la preocupación de algunos también responsables de la actual autoridad palestina, eh, bueno, ¿cómo se ha vivido todo esto a pie de calle allí en Palestina?, Eh, mira, hay que esperar, eh, es, es lo que lo que has dicho ahora, hay que ver uh -huh. eh, el, el, el ejército ha tomado el poder en Egipto eh, De una manera, se puede decir, si es que alguna vez se dice algo así de un ejército De una manera, eh, no, no quiero decir democrática, pero por lo menos uh -huh. Yo, en mi opinión personal, de que alguien tenía que hacerlo Porque eh, la, la calle estaba incendiada en Egipto La gente estaba... En, la, la, la eh, revolución... Eh, eh, triunfada, pudieron... Pero había que... Había, tenía que haber algo, un programa, algo. ¿Qué es lo que se va a hacer después? Una estrategia. Ahora, de que el ejército tome tome las riendas, por, por así como dicen ellos, por seis meses hasta septiembre mientras que se organizan las eh, elecciones en Egipto, eh, está bien. Y el hecho de que digan de que ellos respetan todos los acuerdos anteriores de Egipto, uh -huh. también me parece bien, porque así por lo menos no dan ninguna en este tiempo en el que todavía la situación en Egipto está muy eh, muy revuelta y muy confusa así por lo menos no dan tiempo no dan eh, oportunidad ni a Israel ni a Estados Unidos ni a nadie de, de empezar con, con sí, de sabotear nuevo, de sabotearlo problemas vaya. nuevos uh -huh. de que acuerdos y entonces ellos dicen respetamos todos los acuerdos eso a mí me parece muy bien por uh -huh. ahora uh -huh. cuando se hagan elecciones en eh, en septiembre pues ya veremos el nuevo gobierno en Egipto qué es lo que va a decir y, y, y una de las de los objetivos más importantes de la revolución en Egipto era eh, ya deshacerse de ese presidente que durante tres años estaba chupando la sangre al pueblo y los los mató de hambre uh -huh. eso se logró y eso es muy importante uh -huh. aunque yo la verdad eh, eh, pienso de que posiblemente el gobierno que venga va a tener tantas responsabilidades tanto que arreglar que posiblemente en la eh, política exterior no veamos un cambio muy muy grande en Egipto, pero eh, es un buen comienzo, es un buen eh, comienzo de que ya se hayan deshecho de ese, de ese presidente que tenían, y, y como te digo, eh, Egipto tiene un, un, eh, un una posición muy importante y especial en el mundo árabe, uh -huh. no solamente para los palestinos sino para todos los demás países árabes. La revolución en, en, en Túnez es muy importante al nivel eh, eh, humano y árabe, y yo como palestina pues eh, me siento orgullosa de que ya los árabes estén otra vez eh, eh, pidiendo sus derechos, reclamándolos con esta fuerza y así, pero el efecto de la revolución eh, en Túnez no es tan grande ni tan como el de la revolución egipcia para todos los países árabes y sobre todo para nosotros, para sí. Palestina. Sí. Por eso eh, no estoy muy tranquila, pero sí soy optimista y pienso de que si esa es la posición del, ej del ejército y en seis meses, y aquí en septiembre hay elecciones en Egipto, eh, dependerá del nuevo gobierno que, eh, aunque no sea exactamente lo que para nosotros como palestinos nos serviría mucho, Eh, ...por lo menos eh, es un cambio muy importante para el mundo árabe... ...para los egipcios mismos y para los palestinos seguro... ...que no va a ser peor de lo que hemos estado todos estos años. Uh -huh. Y bueno, y ya para terminar Samia, eh, a nivel de solidaridad... ...a nivel de solidaridad, solidaridad internacional, eh, bueno, desde tu punto de vista... ...¿qué es eh, lo más importante en estos momentos?... A nivel de solidaridad internacional, sí <coughs> bueno, para mí, yo lo más, o sea, lo que veo muy efectivo y ha avanzado eh, de una manera muy eh, firme y al mismo tiempo rápida, si se puede decir, es el boicot. Uh -huh. El, el boicot a todos los niveles. Ahora, yo también pienso de que el más difícil es el boicot económico pero pero también se está llevando a cabo y también ha logrado triunfos pero lo que lo que sí sí se, se ve claramente es eh, bastantes actividades que han que han dado resultados también positivos en eh, el boicot eh, de, de deporte académico eh, cultural eh, ha habido muchas eh, muchos triunfos en ese lado y yo la verdad pienso que es una herramienta muy importante para eh, que se puede eh, mantener y, y avanzar más en ella, y, y al final da resultados eh, eh, muy importantes. Aunque, te digo, para mí, en mi opinión, el, el económico es el más importante, pero es el más difícil el que lleva más tiempo. Uh -huh. Pero a los demás niveles también, también es muy importante, si cada vez el, la campaña está eh, triunfando mucho y ha, logrado, ha tenido muchos logros importantes, Y cada vez que se pueda mantener y, y, y desarrollar más eh, es una es una herramienta muy importante de apoyo a los palestinos y uh -huh. Y tenemos que recordar también que para rompiendo el bloqueo dentro de poco eh, partirá también pues eh, una nue un nuevo proyecto una nueva flota de, de ayuda humanitar humanitaria a nivel internacional bueno son pequeños eh, proyectos eh, solidarios todos y desde aquí de desde eus buscar como, como bien sabéis pues bueno también se realizan eh, pues bueno distintas eh, actividades durante durante todo el año Muy bien, eh, Samia, no sé si tienes algo más para añadir, ¿quieres comentar algo más para finalizar? No, yo la verdad, nada más quiero llamar la atención sobre el peligro de los eh, colonos, que ya no se mantienen solamente en, en sus colonias, en la tierra, que, que se, se considera y se, debería ser entregada a los palestinos, que ya, ya están dando más del, del 78% de su tierra original, y han aceptado únicamente el 22% de palestina, que ni siquiera eso nos dan. Está llena de colonias, antes se mantenían en sus casas por lo menos, ahora han salido a la calle a matar a la gente. Ese es un punto importante. Y la otra cosa es desear la mejor suerte del mundo a las flotas y a cualquier otra flota que pueda venir, que no, no, no vuelva a pasar lo que pasó cuando mataron a la gente a sangre fría. Pues eh, nos quedamos con ese mensaje. Un fuerte abrazo desde, desde Euskal Herria, desde el País Vasco. Muchas gracias, Samia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Agur.